Buenas tardes. Esta tarde vamos a bajarnos al sur de la península, concretamente a Málaga. Vamos a volver a un barrio del que hablamos al principio y que se llama Palma Palmilla. Bueno, es un barrio bastante deteriorado, es un barrio que se crea para, bueno, realojar a gente que se ha quedado sin casa y, y de ahí ya van eh, 30, 40 años de aquel barrio. ...esta tarde tenemos a Natalia... ...que es eh, miembro de ZAMBRA... ...Iniciativas para la Acción Social... ...y bueno, nos va a contar... ...una de las iniciativas de este colectivo... ...ya que esta tarde vamos a relacionar... ...el tema de la radio y de los barrios... ...hola Natalia, buenas tardes... ...hola, buenas tardes... ...muy buenas, coméntanos un poco... ...¿cómo surge ese proyecto de ZAMBRA de la radio?... ...bueno, os cuento... ...pues veníamos ya eh, ZAMBRA en el barrio... ...junto con, con la, una de las asociaciones de vecinas... ...que estaba ahí en el barrio... ...pues teníamos un punto de información... ...y denuncia social... Eh, ...lo que es una puerta abierta al barrio... ...entonces pues surge un poco la idea... hay dentro del barrio una gentita que está... Con, ...que estaba participando en una radio... ...¿no? ...y tenemos la opción ¿no? ...pues de hacer nuestro propio programa... ...entonces pues la idea estaba ahí un poco... ...pero surge y se hace un poquito más fuerte... ...cuando nos quedamos sin el local no para el punto de información. Entonces, pues la idea es punto de información y denuncia social por radio. O sea, podíamos hacer lo mismo que estábamos haciendo, pero, o sea, toda la información, todas las denuncias, todo lo que se estaba haciendo, pero a través de la radio. Entonces, pues la verdad que, que ahora estamos agradecidas con todo lo que ha pasado porque eh, estamos dándole lo que es mucha energía a la iniciativa y la verdad pues que llevamos ya bastantes meses trabajando en ella aunque ha sido este mes a inicio de este mes cuando hemos empezado ya a emitir los programas que estamos grabando y, y bueno la verdad que con muchas ganitas y qué nombre cómo se llama el programa el programa se llama en contrastezambra en contraste eh, lo que es la, eh, la iniciativa en palma palmilla con las vecinas tras la justicia social te acompañamos Ajá. El el nocecito de, del programa. Pues el nombre. Y decías que hacéis denuncia eh, denuncia social a través de la radio. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de denuncia o Pues mira, si quieres te cuento, lo mm. que es la radio, lo que es los programas, aunque siempre con su diversidad y su y su facilidad para cambiar cositas, tiene como una estructura, ¿no? en La mm. que hablamos. Pues hablamos de noticia ...que sean noticias relacionadas con lo social... ...pues de acciones que se vayan haciendo... ...tanto en la ciudad de Málaga... ...en el barrio como en el resto del Estado... ...eh, noticias de acciones... O de, ...de cosas que estén pasando... ...todo el tema de las reformas laborales... ...de las pensiones... ...también un poco por informar... ...que hay mucha población... ...que no, pues que no tiene acceso... A, ...a esa otra cara... ...de la información de todas estas cosas que pasan... ...luego, otra parte serían entrevistas que hacemos... A, intentamos acá bueno, que el barrio te, in, tenga un poquito de cabida en lo que es en el programa, intentar salir al barrio a grabar a la gente, a las vecinas un poco, que también cuenten cómo se sienten, <coughs> qué cositas están pasando, cómo ven el barrio y demás. Y luego en, el, en lo que es la Facultad de Trabajo Social y de Educación Social, también pues estamos haciendo un montón de entrevistas a proces, alumnas y demás. Y luego está la parte de denuncias en la que pues, es denuncia y derechos sociales. Denunciamos algo reivindicando a la vez un derecho, ¿no? Uh -huh. Entonces hablamos pues, de todo un poco, pues de vivienda o de todo el tema de los barrios, de, de la de profesionalización del trabajo social. Este último programita hablamos de las pensiones. O sea, denunciamos lo que es la reforma de las pensiones y, y a la vez pues damos un poco de información también, ya lo que hablábamos, información a la que la gente no tiene acceso, que no es la información que se escucha en todos los medios. Y utilizar la radio como otro medio de comunicación más más alternativa en el que se puedan escuchar otras voces. ¿Y tiene que ver algo con, con esa denuncia, algo que he leído por Internet, que se llama los lunes al sol? Ay, ah, esa... <risa> una de las cositas también que bueno, desde Sambra ahora mismo en contraste estamos impulsando junto también con otros colectivos aquí en mala en concreto pues con ecologista de Nación, con CGT con la gente del balneario y con otra gente así su individual que quiere participar estamos llevando a cabo la iniciativa de los Lunes al Sol que mm -hmm. se lleva parte en, en muchos otros sitios del Estado que es que el tercer lunes de cada mes pues nos echamos a la calle, nos echamos a la calle pues para denunciar todo toda la situación ¿no? que estamos viviendo, todo el momento de, de esta inventada crisis, ¿no? y, y bueno, todos estos cambios, todo lo que se quiera, toda la denuncia social, echarla a la calle, pilla ese hábito de, de que vayamos saliendo a la calle, que las calles son nuestras, recuperar esos espacios públicos, y bueno, ...la idea pues eso... ...de hacerla el tercer lunes del mes... Uh -huh. ...hay un montón de colectivos... ...en distintos territorios... Que, ...que se hace ese mismo día... ...entonces pues también cobra... ...un poquito de fuerza ...la idea. Uh -huh. Y ya para terminar así... ...volviendo de nuevo a la palmilla... ...cuéntanos un poco... ...cómo está la situación allí... ...de lo que tú comentabas ¿no?... ...de cómo ha afectado... ...esta supuesta crisis... ...o, o crisis provocada ¿no?... Que, ...que al final... ...bueno, la sufren los que siempre estamos en crisis... ...que además... ...pues estamos más todavía, ¿no? ¿Cómo está la situación ahí en La Palmilla? Pues ya te digo, la, en La Palmilla, en estos barrios... ...normalmente no cambia mucho la situación... Uh -huh. ...con lo que tú bien decías... ...porque hay gente que sí, que lleva toda la vida en crisis... ...enpobrecida, uh -huh. entonces no ha notado tanto el cambio... ...pero sí es verdad que está viendo un montón... ...de recortes sociales... Uh -huh. ...un montón de recortes por muchos lados... To, ...no hay ni una ayuda, o sea, todas las prestaciones... ...están a, bueno Se supone que no ya no hay más dinero destinado para ellas, para esas prestaciones la gente o sea no, no encuentra respuesta uh -huh. ni servicios sociales ni ayuntamiento ni o sea nada no hay ninguna entidad ahora mismo pues la gente está tirando mucho de asociaciones más benéficas uh -huh. de claro. cantidad de alimentos de ropa y demás pero para solucionar situaciones más emergentes uh -huh. pero luego pero luego es eso está el, Eh, hay mucho oh, hay mucho dolor, hay mucho empobrecimiento sobre todo eso. La respuesta que se da es más recorte. Más recorte o sea, todas las respuestas son mm. negativas, más recorte, y ahora mismo en la época que estamos encima que en servicios sociales la excusa propia de no tenemos dinero, está a punto de entrar, no tenemos dinero. Mm. Hay un montón de prestaciones concedidas, pero que a la gente luego no la recibe. Entonces, ah, sí. pues, mm. pues, la situación es un poco de caos. Mm. Y De, en esa parte es como decías comentabas antes que surgía el punto de información ¿verdad? Nosotras bueno ya hemos entrevistado a distinta gente que también tiene proyectos de, de ese tipo pues hablamos hace unas semanas con Diego de Vigo, hemos hablado bueno como colaboradores tenemos a la gente de Berriochoa que son las más pioneras y uh -huh. bueno yo conozco un poco ¿no? el proyecto de Encontraste que surge también por esa situación ¿no? por dar la información de las prestaciones sociales a la gente de La Palmilla Claro, la gente pues no tiene esa información y, y el poquito acceso que cuando se tiene esa información, que es dirigirte a los servicios sociales, pues encuentran, y encuentran respuestas pues de no hay dinero, no te informo directamente, sí. eh, eso, no hay dinero y directamente no te informo, la gente al no conocer sus derechos ah. eh, no exige. Entonces era un poco la idea esa, el, el, el que nos empoderáramos entre todas en el barrio, en que conociéramos todas las prestaciones que hay, que, que está pasando, a qué tenemos derecho y, y sobre todo la posibilidad de que, de que las denuncias no sean individuales, que los problemas no son individuales, son colectivos uh -huh. y un poco eso, ¿no? el, el hilando esa red por el barrio con la idea de ir echándonos un poquito a la calle también. Pues nada, Natalia, se nos acaba el tiempo, ya sabes que aquí en la radio el tiempo corre que se las pela y nada, nos tenemos que despedir, así que un montón de gracias por estar con nosotras esta tarde y seguiremos en contacto, ¿de acuerdo? Otras y un placer, muchos besos. Muchos besos, a vos.